Cuentos de hadas españoles El príncipe Milán Había una vez en un reino lejano Donde vivía un rey con una barba tan larga Que llegaba hasta sus pies Era el poderoso rey Cayota Y su reino abarcaba cinco ríos y tres bosques El rey deseaba visitar cada centímetro de sus tierras y ríos Y comprobar por sí mismo que todo estaba bien Por lo tanto, viajó durante un año a los rincones más lejanos de su reino. Y cuando comprobó que todo estaba bien, comenzó a viajar de regreso a casa. En un día abrasador, «El sol está siendo muy cruel hoy. Si viajamos antes del mediodía, no llegaremos muy lejos. Así que acampemos aquí unas horas hasta que refresque un poco. Y luego reanudaremos nuestro viaje». De repente... El rey sintió una sed tan intensa que pensó que moriría si no bebía agua. Entonces montó en su caballo para buscar un río o un lago o cualquier cosa. Buscó mucho rato y llegó a un lago con un agua tan azul y tan brillante como el cristal. El rey estaba tan consumido por la sed que yacía en el suelo y bebía el agua como si fuera un gato. Y después de haberse saciado, El rey quiso levantarse, pero algo se había aferrado a su barba. Entonces vio una enorme cara verde que le miraba desde debajo del agua. Suéltame de una vez o lo pagarás muy caro. Ninguna de tus amenazas funcionará conmigo. Aquí debajo del agua está mi mundo. Puedo dejarte ir con una condición. ¿Y cuál es? Tienes que darme lo más preciado que tengas en tu palacio. Algo que aún no conoces. Vale, lo prometo. Entonces, el monstruo soltó la barba del rey y lo liberó. El rey finalmente llegó a su palacio y fue recibido con mucha alegría. Su reina le esperaba a las puertas del palacio. ¡Ah, oh, mi querido! ¡Mira con qué nos han bendecido los ángeles! Nuestro hijo, el príncipe de este reino. Tienes que darte lo más preciado que tengas en tu palacio. Algo que aún no conoces. Hmm, entonces, esto es lo que el monstruo quería decir. Él quiere a mi hijo. ¿Cuál es el problema, querido? ¿No estás feliz de ver a nuestro hijo? Oh, querida, no. Estoy encantado. Estoy tan abrumado que no sé ni qué decir. Mi hijo, el príncipe de este reino... El rey no podía dormir por las noches, por miedo a que el monstruo se llevara a su querido hijo. Se aseguró de que su hijo estuviera bien protegido en todo momento. Pero pasó el tiempo, y el príncipe creció, y se convirtió en un joven valiente y sabio, interesado en muchas otras artes además de las armas, y el rey olvidó su miedo al monstruo. Pero un día, mientras el príncipe estaba acampado en el bosque, Se separó de sus guardias y fue a explorar el bosque cuando... ¡Ah, el príncipe Milán! ¡Hijo del poderoso rey de Cajota! ¿Le conozco, señor? Tú no, pero tu padre sí. Dile que me has conocido y que todavía estoy esperando que cumpla su promesa. Ya nos veremos de nuevo, hijo. Hasta entonces, ¡adiós! El príncipe le contó al rey su encuentro con el extraño, y el rey no tuvo más opción que contarle a su familia la promesa que le había hecho al monstruo años atrás. El monstruo quería a su hijo. Al escuchar la historia. Padre, una promesa es una promesa y debe cumplirse. Iré con el monstruo verde ahora mismo. Pero hijo, la promesa fue injusta. ¿Es ese un precio justo por unos tragos de agua? Sea como sea, madre, una promesa es una promesa y debe cumplirse Y las cosas nunca son tan malas como parecen Seguro que encontraré la manera de volver, pero ahora debo irme El rey y la reina sabían que el príncipe tenía razón Y de mala gana lo enviaron al bosque, al lago del monstruo verde Cuando el príncipe fue al lago, vio diez patos nadando en él Y diez pequeñas prendas en tierra El príncipe se escondió detrás de un árbol Uno por uno, los patos llegaron y se vistieron Inmediatamente se transformaron en unas hermosas damiselas Solo quedaba una damisela ¿Quién estará escondido detrás de ese árbol? Lo siento, mi señora Cuando os vi en el agua, la verdad es que no supe qué hacer ¿Qué te trae por aquí, príncipe Milán? Si sabes mi nombre, entonces debes saber la promesa que hizo mi padre al gobernante del mundo submarino hace mucho tiempo El gobernante es mi padre Soy la princesa Heisintia, su hija menor Bien, creo que es un precio demasiado alto por unos tragos de agua Pero ven conmigo, te llevaré con mi padre Entonces, la princesa Gisintia golpeó el suelo tres veces y el príncipe y la princesa se encontraron en un magnífico palacio, delante del monstruo verde. Bien, genial. Finalmente estás aquí, príncipe Milán. Sí, alteza. Estoy aquí para cumplir la promesa que hizo mi padre hace mucho tiempo. Por fin. Bien. Esta noche puedes descansar. Pero mañana debes construirme un palacio de oro con cien habitaciones y un jardín con mil flores. Si no lo haces, haré que tu cabeza caiga de tu cuello. <ríe> ¿Por qué esperar hasta mañana para eso, Alteza? Esa tarea es imposible para mí, porque no sé cómo construir un palacio y mucho menos de oro. Tienes todo el día de mañana. Encuentra la manera. El príncipe estaba sentado en su habitación pensando qué hacer. Tal hazaña solo se puede hacer con magia o... Sí, necesitas magia para construir el castillo. Tú duerme, príncipe. Tendré el palacio listo en poco tiempo usando la magia. No, princesa. Eso sería hacer trampas El desafío es para mí y tengo que hacerlo de una manera honrada Pero mi padre te ha hecho venir solamente por unos trajos de agua Eso no es justo Pero durante todos estos años tu padre no me hizo daño Si tu padre es injusto o no, eso me da igual Yo no voy a hacer trampas ¿Me haces un favor? Lo que me pidas Entonces el príncipe le pidió a la princesa que le trajera algo Y a la mañana siguiente se presentó confiado ante el monstruo ¿Entonces el palacio está listo? Oh, sí, alteza, aquí está ¿Qué? Me pediste que te hiciera un palacio con cien habitaciones y mil flores Bueno, puedes contar las habitaciones y las flores que hay Nunca me dijiste que lo quisieras en la tierra, así que yo he hecho lo que me pediste, un palacio ¡Ja, ja, ja! Eso es muy inteligente por tu parte, príncipe Milán Debo admitir que tiene razón Bueno, haz una cosa más y dejaré que vuelvas con tu padre Lo haré lo mejor que pueda, señor Bien, aquí hay un pedazo de diamante, está en mi mano Si me lo puedes quitar por la mañana, podrás irte hmm, Si no, tu cabeza rodará por el suelo <risa> Esa noche, el príncipe Milán se preguntó ¿Cómo podría coger el diamante de la mano del monstruo? Una vez más, llamaron a su ventana Esta noche, definitivamente necesitarás magia para cumplir con la tarea Si me das tu permiso, yo te conseguiré el diamante ahora mismo. No, princesa. Eso sería como hacer trampas. Gracias por tu ayuda. Pero lo que mi padre te pide es totalmente injusto. Eso me da igual. Yo no voy a hacer trampas. Sin embargo, puedes ayudarme si lo deseas. ¿Puedes traerme una cosa? Todo lo que me pidas. A la mañana siguiente, el príncipe fue a ver al monstruo. Nervioso y seguro de su muerte Mira aquí, príncipe Milan El diamante todavía está conmigo No has cumplido con la tarea Estoy de acuerdo Y acepto mi castigo Bueno, entonces te cortaré la cabeza Bien, joven, ¿estás listo? Sí, Alteza Pero antes de que ruede mi cabeza ¿Puedo pedir un deseo? Estaremos de acuerdo, señor, en que he jugado limpio y he sido honrado Bien, de acuerdo, te concedo un deseo Puedes pedirme cualquier cosa menos el diamante que hay en mi mano <risas> Pues deseo que me corten la cabeza, pero que lo hagan aquí Y no aquí Como esta figura es una réplica mía, su cuello y su cabeza también son míos Y me dijo que quería mi cabeza separada del cuello, no que quería que yo muriera. <risa> ¡Bien! Eso ha sido muy inteligente por tu parte. Muy bien. Cumpliste tu promesa y yo cumpliré la mía. Vete a casa. Dile a tu padre que tiene un buen hijo, que es sabio e inteligente y que no ha caído en ninguna tentación. ¿Tentación? Mi padre me pidió que te instara a hacer trampas solo para ver si sucumbías Pero no lo hiciste, mantuviste la calma y tuviste ingenio y así ganaste Por eso mereces vivir y gobernar tu reino ¿Podría decirse, Alteza, que ahora somos amigos? Amigos, dile a tu padre que no tiene nada que temer Y que seré su amigo para siempre. Y si ambos estáis de acuerdo, me gustaría que mi hija se case contigo. Serías un buen esposo para ella. Eh, <coughs> perdón, ¿he dicho algo que te ha molestado? Eh, no, no. Estamos de acuerdo, nos casaremos. <risa> Y acto seguido, el príncipe regresó a su reino. Los dos enemigos se hicieron amigos y el príncipe hija y Heisindia vivieron felices para siempre.